Este 25 de octubre... Endrina y Carolina... Te invitan a celebrar... La mejor fiesta de Halloween... De todo el planeta... Viste tu mejor disfraz... O quédate con el que naciste... Pero no te pierdas... Esta rumba... Espeluznante... Con premios al disfraz... Más original... Regalos y muchas sorpresas... Para más información... 754 2347151 o al 754 246 10 62 y entrega tu alma a la fiesta fiesta recuerda te esperamos y muy bien. Este evento es traído a ti por las Arrojas Productions. Recuerde, su patrocinio es muy importante o no tendrá acceso al evento.